Bietorriak ego uribeko maiatz gorria irrati zaiora. Ego uribeko eskualdean aspalditik lanean dagoen marko batetik antolatua. Horain arte, publiko kiaditzera eman ez denarren, azken bi urte hauetan urriko martxa edota maiatz gorria antolatu ditu. Eta koronavirusaren arira, kapitala eta virusa dinamika jarri du martxan. orkuan Irola Irratiaren kolaborazioa gaz eginiko irratsailoa Maiatzaren lehenaren arira. Eguriben askenbi urteetan Maiatzgorria ekimenaren baitan hainbat itzali antolatu izan ditugu gastetze sin espazio autogestionatuetan eta Maiatzaren baterako baskari herrikoia prestatu izan dugu denon artean maskaltzeko ari antzekoziozerari ginen prestatzen. Baina alarma egoerak ekarritako neurriak direlata ezin eskoa egin zaigu aurretik pentsatutako programa aurrera eramatea. Fisikoki elkarrekin ezin egotea ordea ez da geldi geratzeko aitzakia eta zierako egitaragoa irrati formatura moldatu dugu. Hori dela eta egitarago horretan pentsatuta gen euskan hitzaldiak batu ditugu zaio honetan. Pena bat da urten elkarrekin ezin bazkaldu itxatea. Espero dugu laster kaleetan, eta gure espazio autogestionatuetan berriro eretopatu alizatea. gaur, maiatzaren da, munduko langileen eguna. Alegia, sistema kapitalistetan esplotatuak eta zapalduak diren pertsonen gehien gohan dibatu duen kategoria. Egun hau balidatzen dugu gogorarazteko munduko aberaztasuna guk geukure izerdi sortzen dugula, eta beste batzuk lan hori lapurtuz bilatzen dutela haien aberaztasuna. Beraz, Egun garrantzitsua da kogora burgesiaek bere eskuetan pilatzen duen aberastasuna nork sortzen duen eta beraz norene esku egon beharko litzateken aberastasun horren ekoizpenaren eta banaketaren kontrola. Hau da, nondik dator sen, zer garen eta zer dagokigun. Tao asalduta askaitetzen gaurko programa aurkezten. Gaur gurekin izango ditugu islari, Auzoeetatik piztu Bilboko kidea eta Galdakako etxe bizitza sareko kidea. Azkenik, beste kide batek Kapitala eta birusa dinamikaren barruan maiatzaren bata egindako irakurketa plazaratuko du. Eskerrik asko guztioi etortegaitik. piztu bilboko kideak, funtzionamendua augure hirietan eta herrietan zelan plazaratzen den, eta zehazki, bilbon zelan eman den azalduko digu. Azken den boraldian asko itzegin da jentrifikazioaren, turistifikazioaren eta gure inguruetan ematen ari den aldaketa urbanistiko eta sozialen inguruan. Azaldu aldigu sumezedez hausnarketa hauen garrantzia zein den eta zehondori atera ditzakegun hauetatik, sí eh, vemos como últimamente se efectivamente en los temas estos temas de la gentrificación la justificación y en general como se se está reestructurando el, el, el espacio y los territorios capitalistas están al orden del día, se habla mucho de ello, sobre todo eso, efectivamente, la gentrificación, la turistificación, por ejemplo, de los barrios populares. Creo también que cuando hablamos de, de estos temas no hay que cogerlos como elementos aislados, sino que hay que plantearlos en un análisis en algún modo histórica y actual, pero en un análisis de totalidad, es decir, de cómo funciona la construcción del espacio capitalista y qué funciones tienen dentro del modo de producción capitalista. En ese sentido, la gentrificación no es un elemento aislado, sino que se inserta dentro de una serie de procesos de acumulación y valorización del capital que se dan en el espacio y a través del espacio. En sentido, los cambios eh, que se dan en el espacio no son simplemente unos cambios en un medio físico, el espacio no es neutral, sino que el espacio y sus cambios en algún modo y todos los cambios que se dan en eso, las reconfiguraciones, en algún modo producen relaciones de producción y relaciones sociales nuevas. En sentido, cuando hablamos de las reconfiguraciones espaciales, tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de elementos simplemente físicos y geográficos, sino de elementos que son políticos. Y eso digo un poco para introducir cuáles son hoy en día las funciones del espacio capitalista y por qué es tan importante hablarlo. Creo que hay al menos tres familias de funciones, podemos decir. Eh, estaría la función de valorización, es decir, la función económica del espacio, y la función de gobierno y subjetivación, es decir, la función política y biopolítica del espacio. Es decir, cuando hay un cambio, En la, en la forma del, de, del espacio cuando se introduce cuando por ejemplo se introduce una nueva infraestructura o se gentrifica un barrio lo que se están poniendo en marcha es toda una serie de elementos que tienen que ver tanto con la producción económica es decir la producción de plusvalía la reinversión del excedente todos los mecanismos de circulación pero por otra parte tiene que ver también más más bien con elementos que son políticos que son subjetivos es decir también Son eh, estas reconfiguraciones del espacio lo que producen no es simplemente nuevo valor, y nueva plusvalía, sino que producen también su propia subjetividad. Mm, eso, por ejemplo, con el ejemplo de la gentrificación lo vemos claro. Cuando gentrifican, por ejemplo, un barrio, eh, lo que lo que pasa es hay grandes inversiones de capitales normalmente en barrios populares eso a que lleva que normalmente la inversión normalmente se da a través de la vivienda de la especulación inmobiliaria lo que genera en algún modo es que se reactiva el mercado de la vivienda el coste y el precio de las viviendas sube en el mercado además el mismo coste de la vida de ese, de ese barrio Eh, sube de forma vertiginosa y eso sería un poco el cambio económico que se con la gentrificación pero no se limita a eso la, el cambio que mmm, conlleva la gentrificación es un cambio todavía mucho más profundo es un cambio que tiene que ver con lo social y con lo político como sabemos la gentrificación lo que hace esencialmente es que por todo este proceso de aumento del coste de la vida al final los, las habitantes históricas de los barrios eh, se tienen que tirar Y las más desposeídas serían que pirar y normalmente son sustituidas por una población de, con un nivel adquisitivo más con mayor, esencialmente clases media, medio altas. Y ahí está un poco ese cambio social y ese cambio político. Lo que lleva la gentrificación no es simplemente a reactivar unos procesos de valorización económicos, sino que golpea directamente la forma de vida y la forma social que se estaba dando en ese barrio. Es decir, cambian los hábitos, cambia la forma de vida, cambian las formas de relacionarse. Eso es un ejemplo concreto lo de, gentrific de la gentrificación, pero podemos ver cómo un poco estas dos macrofunciones del espacio del capital se dan en todos los procesos espaciales. pues, pues la, la de valorización, la función económica, y la de gobierno y subjetivación, es decir, la función política. Una vez hecha esta introducción un poco más uh, teórica, eh, decir que bueno, en qué momento los procesos, estos procesos de valorización espacial o el, el espacio y los territorios se hacen tan importantes por el capital. Creo que hay un momento clave está en los años 70 del siglo XX. Decir también como matiz que mm, todos estos procesos de acumulación y valorización en los territorios no es nada nuevo por el capital, por el modo de producción capitalista. las reconfiguraciones espaciales es siempre en toda la historia del capitalismo han sido centrales como forma de revalorización y de reinversión espacial del excedente lo vemos en los procesos históricos de urbanización, las grandes urbanizaciones en la época de la industrialización lo vemos con la centralidad de la especulación inmobiliaria lo vemos en las grandes infraestructuras como forma de inversión de capital fijo en los territorios, sobre todo para en algún modo en los momentos de crisis superar El, uh, el estancamiento de la crisis y la imposibilidad de poder reinvertir en la producción se reinvertía en los territorios eso se ha venido a llamar circuito secundario del capital mm, pero bueno, aún viendo como para el capitalismo siempre ha sido fundamental los uh, eh, los cambios espaciales las reconfiguraciones espaciales y las inversiones en los territorios hay que decir, como decía, que en los años 70 efectivamente hay un salto cualitativo Este salto cualitativo se da en estos años en los países de capitalismo avanzado, en Occidente esencialmente, eh, con el cambio de paradigma no sólo productivo sino político y social que supone el pasaje desde el fordismo hasta el postfordismo. Es decir, el declive de la fábrica como centro productivo del capitalismo, y la, la, la centralidad que adquiere los que adquieren los territorios y que adquieren la metrópolis en el nuevo paradigma productivo post -fordista. es decir desde los años 70 80 los territorios se hacen productivos y qué quiere decir que la metrópolis tal vez antes de pasar un poco a hablar como todo esta aterrizarlo en Euskal Herria me gustaría analizar hoy en día cuando hablamos de metrópolis de qué estamos hablando cuando hoy hablamos de metrópolis, la metrópolis no es la vieja ciudad no estamos hablando de la ciudad moderna, en algún modo la metrópolis como paradigma supera lo urbano va más allá de lo urbano la metrópoli cuando hablamos de metrópolis no hay una metrópolis y un campo en algo hay una superación de la dicotomía ciudad campo el campo se susume dentro de la metrópolis y el campo es parte de la metrópolis en el sentido hay una continuidad espacial temporal y funcional entre campo y ciudad hoy no existe una fuera a la metrópolis hoy en día por ejemplo aquí en Bilbao en Aldesarra estamos de, dentro de la metrópolis pero también en Ariegodiaga En Galdácao o en Esqueraldea se está dentro de la metrópolis, ya no hay ese, esa separación centro-periferia, simplemente un, una separación funcional, en que dependiendo en qué punto de la metrópolis estás, tienes unas funciones diferentes para la maquinaria de la metrópolis. ¿Y cuáles son las características de la metrópolis? Bueno, por una parte, en algún modo, podemos decir que la metrópolis es como si fuera una fábrica social. La metrópolis no es un sitio donde habitar, no es un sitio donde tener relaciones. No está construida para las personas, sino que es está construida para que para la circulación continua, para los flujos. En algún modo, la metrópolis está pensada para que no haya densidad de relaciones ni lazos sociales. El modelo es eso, es un poco más el de la fábrica social, una fábrica que no duerme nunca. Nosotros todavía dormimos, pero cuando nosotros dormimos, la metrópolis todavía como forma de producción, De, de, de valorización continua circulando hay circulación de mercancías hay circulación de, de dinero o se sigue la metrópolis está no duerme nunca la metrópolis está siempre despierta que el de la otra imagen sería la del centro comercial mm podemos decir que eh, la metrópolis en algún modo por qué la gentrificación se ha hecho central, porque realmente metrópolis y gentrificación van juntos. La, la gentrificación es como la forma en que la metrópolis se territorializa en que se encarna en los territorios. ¿En algún modo, realmente qué, qué otra cosa es la gentrificación sino acumulación y desposesión urbana, es desposesión de territorios, pero es desposesión también de la memoria. Como cuando se gentrifica un barrio no simplemente se está echando la gente, sino lo que se está haciendo es, en algún modo, acabar con la memoria encarnada que había en ese territorio. En algún modo, eso lo hemos visto, después lo hablaré un poco mejor, pero, por ejemplo, cuando se hay el cambio en Abando y Barra, se desindustrializa, se acaba, ahí se, en algún modo se acaba no solo con el espacio físico de las fábricas, sino se acaba con la memoria obrera. Lo único que queda en la memoria obrera es toda la parte despolitizada. Hoy andamos por Abando Ibarra y después del Guggenheim eh, y del de, la, de la Euskalduna, hay un par de grúas que serían las que representan esa memoria obrera. Para nosotras la memoria obrera no es eso, esa como mucho es la memoria de la explotación. La memoria obrera es la memoria de la lucha de la Euskalduna, de la lucha de los obreros y las obreras i todo esto loan borrrago. Aja? Eta Bilbon eta Euskal Herrian zelan eraikitzen da kapitalaren geografia espaziala. Hau da, zelan ekarri ditzak egu irakaspen hauek kure herrietako testinggurura, Euskal Herrikora, Bizkaikora edo Bilbokora. Zeintzuk dirak azken urteetan gurean eman diren prozesuak eta zeintzuk ari dira ematen gaur egun. Uztion honen inguruan, zein zure anasia. Es muy interesante aterrizar todas estas cuestiones, la cuestión de la centralidad de la metrópolis, la cuestión de la acumulación y valorización espacial al contexto que tenemos uh, en, en frente al contexto de Euskal Herria. En sentido, tenemos que tener mucho cuidado cada vez que analizamos un proceso como se está dando a nivel local, siempre contextualizarlo en una perspectiva más global. Y en ese sentido, esa perspectiva global nos la da el proyecto global político de la burguesía vasca, el proyecto de Euskaliría, el proyecto de la Metrópolis Vasca. que es el proyecto de Euskaliría en la Metrópolis Vasca? Es esencialmente un proyecto megalómano de transformar toda Euskaliría en ...como si fuera una gran metrópolis... ...es decir, un polo competitivo... ...en el mercado europeo y global... ...para la atracción de capitales e inversores... ...en ese senti sentido... ...ese proceso se estructura... ...alrededor de las grandes infraestructuras... ...por ejemplo el TAV... ...que unirá todas las grandes capitales de Euskal Herria... Bueno, de la nueva metrópolis vasca... ...y bueno, a través del sector terciario... ...del turismo, de la economía del turismo... ...en la economía del ocio... ...en ese sentido... Pues podemos entender mejor cómo están yendo conformándose las periferias metropolitanas, nuestros pueblos y nuestros territorios. En algún modo las periferias metropolitanas dentro de ese macroproyecto de Metrópolis Vasca serían, como decía antes, no son una fuera a las ciudades, sino que son un continuo funcional, espacial y temporal. En algún modo son nudos de comunicación, nudos de comunicación de mercancías, personas y capitales. Y si lo miramos en ese sentido, podemos entender que, por ejemplo, cuando en Uribe Costa, cuando en Tosu, en Andramari, decide hacer un parking, no está haciendo solo un parking, sino ese parking es funcional a la nueva reconfiguración de toda Uribe Costa, como el, la periferia eh, turistificada del turismo que llega a Bilbo y quiere ir a la playa, dentro de un plan infraestructural muy estudiado, de reconversión de toda esa zona. En sentido, las compañeras de TOSU hablaban muy bien cuando decían que no luchaban solo contra un parking, sino contra una forma de entender el territorio y la vida y en ese sentido podemos hacer los mismos ejemplos cuando están planteando poner un metro en Galdácano o, o poner el TAB en Durango o poner el BEC en Baracaldo, entendido como gran infraestructura de los servicios o gentrificar un barrio en Esquerra Aldea. todas estas cuestiones no tienen no son simplemente decisiones locales ni tienen solo consecuencias locales, sino siempre hay que mirarlo desde esa perspectiva integral de la construcción de la metrópolis vasca, de la reconversión de Euskal para venderse en el mercado internacional y de, de conversión de Euskal Herria en esa gran metrópolis productiva. Dicho esto, es interesante mirar un poco cómo sobre todo en Bilbo, en Vizcaya, se ha ido conformando esta, en, el, en los últimos 30 años esto, los cambios que se han dado un poco a nivel productivo, geográfico, eh, podemos decir en la geografía productiva y social. En sentido, bueno, sabemos en los últimos años en algún modo el gran cambio que hubo fue el cambio de la desindustrialización, como el desmantelamiento de las grandes industrias de altos hornos, de leus y una reconversión hacia la modernización y la terciarización de la economía. En ese sentido, Eh, pero el, el germen en algún, en algún modo de los cambios que todavía hoy en día estamos viviendo se da entre el final de los años 80 y el principio de los años 90 tal vez los dos momentos más importantes ha habido más pero como mmm, constituyentes de esos cambios son el de Bilbao Bilbao ría 2000 y Bilbao metrópolis 30 ¿Qué son esos que bilbao el día 2000 es cuando se plantea la desindustrialización de bilbo y de esgeraldea y la que se ha venido a llamar la revolución urbanística de habando ibarra es decir toda la zona industrial de bilbo en algún modo un cambiar un cambio repentino una desindustrialización radical con una reconversión también radical hacia una economía de servicios hacia inversiones en vivienda y una, un cambio que no es solo geográfico que es un cambio productivo que un cambio que va a golpear, que ha ido a golpear la forma de vida, la forma de entender ese territorio. Eso es Bilbao Ría 2000. Tal vez todavía más radical y más interesante en esa visión empresarial y capitalista es el proyecto de Bilbao Metrópolis 30, que se, también al principio de los años 90, después a eso se puso en marcha con los planes estratégicos y el plan de revitalización de finales de los años 90. Bilbao Metrópolis 30, que es esencialmente es la puesta en práctica de esa desindustrialización y de Abando y Barres, de toda esta zona, y es el planteamiento que todavía hoy se está llevando adelante. Es decir, hacer del Nervión el, el, el eje productivo de la Gran Bilbao, alrededor del, del cual en algún el Nervión, como mm, el... Uh, mm, le empiezo ahí hacer del nervión el eje productivo de la Gran Bilbao, el eje en, en algún modo De en que tenían que pasar todas las nuevas actividades de producción y de consumo. Y en este sentido, ¿cómo se conformó Bilbao Metrópolis 30? Decía antes, es interesante verlo desde la perspectiva capitalista, porque como Bilbao Lumbria 2000 era un proyecto esencialmente público, en Bilbao Metrópolis 30 es un proyecto de la gran burguesía vasca. Es un proyecto en que los ayuntamientos y Euskojaularitza esencialmente se sientan a una mesa con toda la gran burguesía, la gran oligarquía vasca, con el correo español, con Iberdrola, con um, eh, la, la UPV, con todos los grandes polos uh, intelectuales, académicos, empresariales, eh, mediáticos, en algún para diseñar esa revolución urbanística que después hemos conocido, que es la de Bilbo, modernizar Bilbao y hacerla atractiva para los capitales extranjeros, vender Bilbao y vender la Gran Bilbao dentro del mercado internacional. Todo esto, Viloria 2000 y Vilómetropolis 30, tal vez su puesta en práctica es la que se ha venido a conocer como el Efecto Guggenheim. El Guggenheim, esa gran obra, que se planta en Abando y Barra y en algún modo plantea no simplemente la gentrificación de esa zona sino es un cambio el paradigma de valorización del capital, un cambio que no es simplemente geográfico que no es simplemente productivo sino que es un cambio social y político a todas las escalas y que no tiene que ver solo con esa zona sino que sus consecuencias en algún modo llegan a todos los barrios de Bilbo y a toda Vizcaya para pasar un poco esto un poco a nivel histórico y hoy en día, pues qué cuestión tenemos o cómo, qué cuestiones abiertas tenemos tal vez es interesante hacer un IPAM con la cuestión de la marca ciudad bueno, decir que dentro de esa metrópolis vasca de la que hablaba anteriormente hay que decir que no todos los polos de la metrópolis vasca cumplen la misma función de alguna forma hay una división funcional interna de los diferentes rurales Y cuál es la que toca a Bilbo y a Vizcaya, en algún modo la función que será asignado por parte de la burguesía es el ser el centro de ocio y financiero de esa metrópolis vasca. En algún modo, con el objetivo de la absorción del capital internacional, que viene a invertir en Bilbo y en Vizcaya, por medio del turismo y por medio del modelo de los macroeventos. Es interesante introducir el concepto de marca ciudad Porque en algún modo es un concepto estratégico en todo este planteamiento de la burguesía. ¿Qué es la marca ciudad? En algún modo es el cómo se aterriza, otro concepto que se usa en, en el urbanismo, que es el de empresarialidad urbana la empresarialidad urbana tiene que ver con algunos de los cambios que antes hemos visto en los años 70. Tiene que ver con el cambio en algún modo de la función de las ciudades cuando las ciudades se conviertan en metrópolis, cuando dejan de hacer solo una función administrativa y empiezan a ser sujetos políticos en la nueva geopolítica neoliberal. En algún modo las ciudades a partir de los años 70 abandonan la función política como meras gestoras del modelo fordista keynesiano que en algún modo tenía El eje, como su eje el Estado-Nación y se independentizan de los Estados como entidades políticas capa con capacidad de establecer una interloc interlocución directa con los grandes empresarios y con las grandes multinacionales. Eso es decir que si antes de los años 70 una grande empresa quería venir a Bilbo para organizar un macroevento tenía que pasar en algún modo como por la mediación del Estado español. Bilbo era simplemente el lugar donde se hacía esto. Hoy en día se pontea El Estado español y las grandes empresas, las grandes multinacionales entablan su negociación directamente con la administración de Bilbao. Bilbao es el sujeto político y económico de, algún modo, de ese nuevo mercado que es el mercado de la cultura, el mercado de los macroeventos. En ese sentido, la ciudad marca... Creo que es interesante porque muchas veces hay un poco de infantilismo hasta en los movimientos en mirar lo que quiere decir marca Bilbao marca o, o marca Vizcaya. Muchas veces se ve eso como si fuera una bilbainada, ¿no? es pues como, como ciudad Bilbao, capital del mundo, eh, y como somos bilbaínos pensamos que nos podemos mirar más allá de nuestro embeligo. En realidad la ciudad marca, la marca ciudad y la, la marca Bilbao y la marca Vizcaya es algo estratégico. ¿ya? Es algo estratégico dentro de ese proyecto político de la burguesía vasca de reconfiguración de Bilbao en el mercado internacional. En ese sentido, eh, la marca Bilbao es la forma que está asumiendo la empresarialidad urbana en Bilbo y en Vizcaya y sus hondorios, sus consecuencias directas son la de la desposesión, desposesión y privatización del suelo urbano, y del espacio público y la desaparición de la vida comunal. En ese sentido, eh, la Ciudad Marca decía antes, en modo, por una parte está el eje del turismo y después el de los macroeventos. Y el de los macroeventos todavía tal vez es más clara para entender ese nuevo rol de Bilbao en el mercado internacional. En algún modo, los macroeventos son los que están haciendo internacionalizar Bilbao, la marca Bilbao, y atraer grandes capitales. Eh, en este sentido, lo podemos ver, por ejemplo, con todos los macroeventos que se están dando desde los meeting de empresa empresarios industriales, los congresos, las grandes expos de innovación que prácticamente cada mes se dan en el BEC. Mm. Una vez situado un poco la cuestión de la marca, de las marcas, eh, pasando un poco a hablar más bien de la gentrificación, creo que era interesante ver la cuestión de la Metropolis basque la cuestión de la marca Bilbao y marca Vizcaya, para no pensar que la gentrificación es simplemente un proceso aislado, sino que es un proceso funcional y un proceso, un proceso que hay que plantearlo dentro de esta macroestrategia. Creo que en al menos en Bilbo hay dos formas de gentrificación hegemónicas que se están dando. Por una parte estaría la gentrificación o que se han dado, la gentrificación más agresiva, la gentrificación del Guggenheim que hemos dicho, eh, que ha sido tal vez la primera grande y la que se está dando ahora en la ribera de Deusto con la pequeña Manhattan en eh, ese proyecto megalómano también de construir una isla creativa eh, que arrasará con el territorio y con la vida de la ribera de Deusto para construir un centro de innovación en lo que vivirán clases creativas con su propia universidad y sus propios servicios esos modelos en algún modo el Guggenheim y la pequeña Manhattan es un modelo agresivo porque es plantar en un territorio una gran infraestructura sea de ocio, sea productiva y cambiar de repente y radical la geografía productiva y social del territorio y después hay otra forma que tal vez es la que se da mmm, más, uh, que sea más porque en algún modo es también la más fácil de aceptar en algún modo, es más sutil que sería la que en Bilbo estamos viendo por ejemplo en San Francisco o en Aldesarra en el barrio de San Francisco en el barrio de Aldesarra sería una gentrificación más gradual, una gentrificación por ejemplo en Sanfra más bien uh, un poco el modelo clásico por ejemplo de Alemania, de Berlín, que ha sido por medio del arte, la que podríamos llamar hipsterización, es decir, se empiezan a, a llenar de de locales de modernos, locales de arte, locales de hipsters o en el caso al de Sarra, más bien con la turistifi turistificación turistificación en ese sentido el modelo sería ir convirtiendo poco a poco poliki poliqui un barrio en un centro comercial a cielo abierto, un centro de consumo a medida de turista y de consumidor, un centro un centro comercial en lo que la gente que habita el territorio y no solo la gente sino su, su misma forma de vida se convierte en una mercancía, esto hasta que los habitantes de toda la vida y las habitantes de toda la vida del barrio se tengan que pirar del barrio por la presión inmobiliaria, el aumento del precio de la vivienda y en general el aumento del coste de la vida así pues son los dos modelos de gentrificación que se están dando hablo de bilbo porque es el caso que conozco mejor pero que seguramente podemos ver también en otros territorios en, en los pueblos y, y bueno en otras ciudades ya ni, ni os digo y un poco para acabar este apartado y ver um, qué hondorios, qué consecuencias ha llevado todo esto, sobre todo la cuestión de la gentrificación, qué consecuencias ha llevado eh, en el, um, en concreto, dónde se ha dado, pero también eh, en algún, qué patrones sigue y qué consecuencias normalmente suele llevar en los territorios que se gentrifican. Y a veces es interesante también a la hora de pensar estrategias en contra de la, de la gentrificación. Por una parte, Está el, de la desaparición del sentido de comunidad y de las relaciones por cómo se daban del barrio, la total desaparición de todo tipo de solidaridad, de la solidaridad de clase, eh, también la desaparición de los hábitos, de las costumbres, en algún modo podríamos decir la desaparición de la forma de vida que se daba en el barrio, de los modos de vivir de las habitantes del barrio la consecuencia más directa que lo dice también el nombre de gentrificación es que los habitantes de toda la vida proletarios o proletarizados por la gentrificación son forzados a abandonar sus casas y en algún modo sustituidos por la pequeña y mediana burguesía, digo lo dice también el nombre porque gentrificación realmente otra cosa no es, otra cosa no quiere decir que aburguesamiento de un barrio otro efecto que solemos ver es el de el pequeño comercio sustituido por multinacionales y franquicias. Eh, en ese sentido, eh, estos, los varios que ahora mismo decía están jantificando en Sanfra y en Aldesarra, todos esos aspectos los podemos ver prácticamente a diario cómo van evolucionando. Mm. Otro síntoma, del, eso más que una consecuencia, un síntoma de la, de la gentrificación es en algún modo una forma de museización de los barrios. Es decir, los barrios se convierten en el barrio popular en un museo a cielo abierto. En este sentido, no es sólo el barrio entendido como su territorio que se convierte en una mercancía, que se mercantiliza, sino es la misma forma de vida, la misma vida de barrio que se convierte en una mercancía. Una mercancía que hay que encerrarla dentro de un selfie, dentro de una postal, es la esencia popular del barrio lo que se vende a los turistas y a los nuevos habitantes burgueses que han venido a vivir al barrio, un poco esta esencia popular. Otros dos aspectos muy ligados entre sí son la cuestión claramente de la desposesión del territorio, la gentrificación, otra cosa no es que desposesión del territorio, desposesión del espacio público cada vez más privatizado y mercantilizado y ligada a eso desposesión de la memoria. Es decir, normalmente con uh, cuando llega la gentrificación es una especie de construcción de una historia de una memoria y de un imaginario artificial y museizado. La, la memoria pasada, la memoria del barrio, la memoria de lucha de este barrio, normalmente de los barrios populares, eh, suele desaparecer o suele ser absorbida, suele ser despolitizada en una nueva memoria en un nuevo macro contenedor que es una memoria totalmente despolitizada y totalmente inofensiva, eso es lo que antes lo he hecho el AIPAMEN, por ejemplo, lo que ha pasado en, en, en Abando Ibarra, en algún modo ese territorio postindustrial, un territorio totalmente renovado, pero que todavía tiene algunos rasgos de su memoria industrial, pero como decía antes no es su memoria industrial, nuestra memoria, la memoria de la lucha, la memoria de la lucha de Eus Kalduna, la memoria de la lucha de las obreras y de los obreros, es una lucha postindustrial, es una memoria postindustrial en el sentido de una memoria de la explotación, representada por unas grúas a la ode de Eus Kalduna, es una memoria sin ningún rasgo de lucha de clase. Y finalmente decir otro aspecto sería la cuestión de la, de la identidad. ¿Qué pasa con las identidades, con la gentrificación? Muy ligado también a la cuestión de la memoria. La, las identidades en algún modo se folclorizan, se mercantilizan hay un, un proceso de mercantilización de la cultura y de las identidades, en ese sentido cuando gentrifican un barrio, cuando gentrifican en un proceso más grande como puede ser la gentrificación de toda de toda Bilbo no se vende solo una arquitectura bonita, por ejemplo en el caso de Bilbao sino que lo que se está vendiendo es una identidad es una esencia, es el bilbainismo, no esta identidad eh, caricaturizada de la Bilbao, Bilbao del Athletic Bilbao, el bilbaíno a quien le gusta comer los pinchos de Amacho de Begoña, esa es la identidad que se está que se está vendiendo una identidad totalmente folclorizada totalmente folclorizada totalmente despolitizada y totalmente susumida dentro del escaparate de la marca ciudad y en ese sentido ya para acabar Es decir, que mm, eh, tomando conciencia un poco de todos esos aspectos que se van repitiendo a lo largo de la historia de la gentrificación, lo que nos queda es plantear la lucha de clase desde los territorios, plantear luchar desde los territorios, reivindicar la vida del barrio de reivindicar la memoria, la memoria del barrio y la memoria de lucha del barrio y en algún modo frente a esa mercantilización de las identidades y a esa despolitización y esa suxunción de las identidades, plantear las reconstrucciones de sujetos fuertes de sujetos fuertes plantear la lucha a la gentrificación como lucha de clase como uno de los frentes más importantes que tenemos hoy en día para actualizar la lucha de clase y plantear la reconstrucción de sujetos antagónicos y con la metrópolis capitalista. Osonu. ¿no? Eta bukatzen joango gara asken galderari eutziz. Orain arte kapitalaren estrategia saritu gara eta honek emandituen pausuetan zentratu gara. Baina gurera ekarriz, zezen atoki zabaltzen ditu egora honek klase narteko borrokari begira. Ze aukera zabaltzen zaizkigu klase borrokaren oinarri estrategikoa idago kionez, edo beste batera esan da, ze ematen dizkigu guzti honek klase borroka garatzerako orduan. Bueno, para ir concluyendo y un poco quitarnos el mal sabor de boca, hasta ahora he hablado mucho de los procesos de acumulación capitalista y de cómo el capital en algún modo como sujeto, cómo pues, está rearticulando su estrategia eh, en la construcción de Euskal Herria, de Vizcaya y bueno, en general alrededor de los procesos de acumulación y valorización espacial. Decir un poco para acabar con qué posibilidad tenemos de resistencia, de lucha, qué posibilidad para revivar eh, la lucha de clase, decir que cada proceso de acumulación En este caso, el proceso sobre todo de acumulación espacial del capital son procesos llenos de contradicciones que realmente aceleran cada cada vez más y aumentan y visibilizan cada vez más las contradicciones del capitalismo, pues plantear como donde hay contradicción hay posibilidad de resistencia y hay posibilidad de lucha y de subvertir la contradicción, de cambiar de signo la contradicción hacia posibilidad revolucionaria. Pero claro, para eso hay que plantear las cosas en forma estratégica. En ese sentido, antes hemos dicho de cómo eh, cuando se habla de lucha de clase, antes hemos dicho así rápidamente, como en los años 70 cambia un poco el paradigma Eh, no solo cambia desde la fábrica, se pasa a los territorios y a la metrópolis, sino también el sujeto, desde el proletariado industrial de fábrica, en algún modo surge otra potencial bueno, otro sujeto explotado, que podemos llamar el obrero social, y otra mm, potencial sujeto revolucionario, que ya no es ese obrero de fábrica, es una nueva clase trabajadora y que si hoy en día la, el, el lugar de las contradicciones centrales no es ya la fábrica sino los territorios, tal vez lo que tenemos que plantearnos es territorializar la lucha de clase, llevar la lucha de clase a los territorios, en sentido creo que deberíamos de empezar a plantear el antagonismo, bueno ya se está haciendo en parte, desde la forma en algún modo como antagonismo central en la, en la cuestión espacial y territorial, como el antagonismo entre la metrópolis versus los barrios o versus los pueblos en algún modo quitarnos esa perspectiva de frente a la Bilbao, del PNV a la Bilbao capitalista, lo que tenemos que construir es otra Bilbao diferente de, tal vez este Hikuspegi hoy en día ya no es actual, lo que tenemos, el modo en que tenemos que sabotear la bilbao del capital, la vizcaya del capital no es planteando otra alternativa en el mismo plano simétrico, sino reforzando los nudos locales, reforzando los barrios, los pueblos, construyendo construyendo comunas y poder popular en los barrios, y en los pueblos, construyendo contra instituciones, formas de contrapoder. Y con eso, para que no se me entienda mal, no estoy haciendo una apuesta Por, no estoy planteando lo local respecto a lo global, simplemente es más el nola no tanto el qué. Creo que claramente al mismo tiempo que construimos barrios, barrios populares que construyamos contrapoder en los barrios tenemos que plantearnos cómo construir eusscalería simplemente tenemos que invertir la tendencia y no pensar que vamos a construir eusscalería y después construiremos que vamos a construir el socialismo en eusscalería y después construiremos bajaremos este socialismo a los barrios sino en algún modo así provocativo tenemos que construir antes el socialismo y el comunismo en los barrios para llevarlo a eusscalería en forma real en forma de federación de las comunas de los barrios en los pueblos de eu buscar en ese sentido creo que una eh, uno de los puntos interesantes que se nos eh, que se nos abre respecto al territorializar la lucha de clase y a plantear la lucha de clase en los territorios es en algún modo como se ha hecho históricamente la cuestión de intentar empezar desde la cercanía a responder las necesidades de la nueva clase trabajadora y politizar esas necesidades. Antes no he hablado mucho por cuestiones de tiempo, pero por ejemplo sí que ha impatuado la importancia hoy en día del circuito secundario del capital en la nueva estrategia. Este circuito secundario lo que nos dice es que hoy en día el capital Mm, eh, se valoriza y se acumula más que ir invirtiendo en la producción, mucho más por ejemplo a través de la especulación inmobiliaria, de la inversión en la vivienda y eso que nos, que nos dice que la vivienda como mercancía se está transformando cada vez más de un derecho Un derecho para una vida digna a un negocio. Tal vez ahí está un frente de lucha muy importante y así lo ligo un poco también con la Hitzaldi, la esposa que edad del compa de Caldacao. Eh, en algún modo, como la centralidad hoy en día de la vivienda en una en un planteamiento estratégico para replantear la lucha de clase desde los territorios. En algún modo, la, la vivienda su centralidad en el proceso de producción y reproducción tanto del capital como de la vida, en algún modo para replantear la lucha por la vivienda, la reapropiación de la vivienda como un frente central para repolitizar las necesidades y organizar la clase trabajadora, como una forma de recomposición política de la clase trabajadora. Y en ese sentido creo que la clave ¿no? para reengancharme en la cuestión del antagonismo barrios metrópolis o pueblos metrópolis es en algún modo plantear la cuestión del poder popular, del erribotere, y en algún modo de la articulación entre ausodefensa y botere Es decir, en algún modo el entender, o no, nosotros desde Pisto Bílbola entendemos así, en algún modo la ausodefensa como esa forma, esta autodefensa desde los barrios, esa forma de, resp de responder a las necesidades coyunturales y a las necesidades inmediadas desde el barrio, por, el, por y para el barrio, es decir, de responder en algún modo de responder sectorialmente, pero con una visión integral a la que son las necesidades inmediadas de nuestra clase de responder a la ofensiva en forma de autodefensa, a la ofensiva capitalista que hoy se está dando en todos los ámbitos de la vida. Eso sería la uso y la articulación de la uso con el uso-botere. Es decir, no solo la parte negativa, no solo la parte de respuesta frente a la ofensiva capitalista, sino también la parte de plantear la construcción de nudas de, de nudos de contrapoder, de contrainstitucionalidad y de otras formas de vida en los barrios y en los pueblos, formas de vida que sean antagónicas y enemigas a la forma de vida hegemonica y capitalista, forma de vida despatriarcalizada, descolonizada, desindividualizadas, formas de vida eticas, formas de vida que sean el, la semilla de la forma de vida comunista de mañada. Bueno, mila eskerin dakoek arpenen Gako garrantzituak ditugu hauek, gure eskualdeko eta Euskal Herriko herri eta osoetan gertatzen dena ulertu alizateko. Bilbon gertatzen diren aldaketek eragina dute gauribeko herrietan. Eta kapitalaren estrategia gure eskualdean zelan ematen diren ulertzeak gure borroketan klasikuspegia zertatzeko gako interesgarriak ematen dizkigu. Comprenda que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía. Su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano, y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia, violencia la de políticos que no representan a nadie, pero si sí condenan que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas, concentraciones delante de embajadas, de dictadores. Como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores, hostia que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores Esto es democracia, si lo llaman, sí señor Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov porque eso sería caer en que el fin justifique los medios si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos No estamos tan mal Al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurra hacer nada violento, que llaman a la policía. mi rebelión violencia la suya que no cambia por ser de la institución exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellas las que la pisan con cada nueva reforma violencia llaman expropia una propiedad privada viene al cabo es un derecho de toda persona ilustrada quiera algo que pague aunque se tenga que hipotecar y diez vidas trabajando no de ni sueños para pagar para quién porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro La única salida es crear un cambio radical, así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto, que comience cada día la revolución social. Aurreko izlarie kapitalismoaren funtzionamendua eta bilo handiaren antolaketa urbanestikoa ulertzeko gako batzuk eman dizkigute. Hauek jasota, azaldu iesa guzu mesedez, galdakoko etxe sarea zertara datorren, zeinelguru ditu zuen eta nondik astea pentsatu du zuen. Bueno, da hori, hainua kesan bezala, nik galdagoko eh, etxe bizitzasarearen aurkez pentso bat edo egingo dut. Bueno, ta esa han berradago el denengotabein talde gasteada dala, eh dala gitzi hasi garela pues ja, jardunean edo edo problematika hori vuelta batzuk ematen eta pues, gauza asko oraindik eh, praktikak definitu beharrekoak dira edo ikusiko dugu, o sea, duena implantatutako dana da gehiago teorikoki ser landu nahi dugu Eh, vale. Non dou caja E, Galdagoko etxe bizitze zara Bueno, kontua da Oindala urtebete Pasan urteko azte santuan edo Eskualde maian e, dago, ba, Batzen den talde batek e, ba, Beste dinamika batzu martxan jarri dituena Esate baterako urriko martxa Edo Horain e, e, Covid hameretziaren krisiarekin sortu den kapitala eta virusaren kampaina eta, pues, apropate gauri bekot eh, talde horretatik martxan jarriaz. Ba, talde honek berak eh, Kataluñara brigada batzuk antolatu zituen. Eta, eh, bueno, bertan, ba, Kataluñako erremugimenduaren eh, mugimenduan dauden eh, talde dinamika ezberdinak ezagutzeko aukera izan gaituen eta mm, garrantzi handia zeukanetako bat etxe bizitzaren inguruen antolatzen ziren e, auzo edo herrietako babesareak ziren eta e, bueno, oso potentzial handia zeukatenan kriston e, herri mugimendua lortzen zuten eta gehien ditzen zigunazan zerako gaitasuna zeukaten ba Gile klasearen eh, sektorez apalduen heltzeko edo, edo es Eta Egin handi batean egiten zuten Aurreko krizian Oso, oso, oso, oso gogor jozuelako etxe den problematikan eh, Pues hori Errekurtso faltaketa es Eta bueno pues eh, Etxe kalera Etxe den aurrean egindako planteamenduak mm, Eta eh, bueno, Etxe gabe eh, Segona jendea endeari rentzako okupatzeko etxeak okupatzeko dinamikak eta mm, hori ikusi genuen sortzu zutela Kriston mm, hori dos potentzia la edo ese tan pues apurulate esperientzia horiek ikusita pues hasi gina vuelta batzuk ematenea eh gure skualdera extrapolatu al seen experience al seen eta ea bideo horretatik e, jarraituta pues, gaitasuna izango genndu bo pues, gure herrietan ez, e, langile klasea auto antolatu eta pues, defentsa mekanismoak sortzeko eta eta barhar. Bueno, eta esperientzia hori ikusita ba, erabakgunen porenmartza jartze ez, eta pues, konkretuki galdakon ikusi genuen balentzak zeudela, apur bat e, dinamika hau edo problematika hau lantzen asteko, Eta hor pues dago jatorri ez Eta horten gokurtsoan 2013iko pues, mm, asaro inguruan edo hasi ginen batzen Eta ez pues, tabai da aparezezu Ba jarriko nuen martzan Bile inguru iran zuena Eta bertan ba Definitu genduzan bai taldea Honen jarduna Segin izango zan eta Eta barres Hori bueno, alde batetik hori mm, Laborri bilduz eh la seuler que honek eh problematikarena eta se jardun egin nahi duen eta ber apur bat hurbilduko da, ez? Eh bueno, tengo hori. Etxe bizitza e, ez dugul aurtzen e, etxe bizitzaren problematika ez da la aisartu honetan aislatuta dagoen eh arazo bat, posiketa, be, pues pos, e, bueno, e, kapitalismoaren funtzionamenduak behegan de dituen araso artean, pues Etxebizitzaena ere gaur egun e, ikusten dugu badala, es. Segaitik erabeki genuen apur bat gehiago zentratzea Etxebizitzaren kontuan, ba, baldako aldako mailan badagoelako sortuta ondalo urte batetik edo e, elkar laguntzas dana, eta bueno, ba, etxe ba Etxebizitza beste esparru batzutan egiten daulan, ez? apur bat gehiago pos pues, itxean, e, E, likadura erazubiran atasuna, eta izkagate e, beste, beste problematik bat txugelantzen ditu ez, orduan ikusten geroen, bon, zerbait konkretua sortzea, etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko. E, era berean, e, ulertzen genuen etxe bizitza berez edonoren oinarrizko eskubide bat izan beharko zan kontu bat dela, eta gaur egungo gizartean, E, merkantzia modura guretzen zaigula, ez? Osa, negozioa egiteko bide bat dala, ez? E, Hiendeak erabiltzeko ondasun bat modura edo. Hor e, eta onenete, guzti honen etekina beti, bus, e, banku, inmobiliariak, jabeek, espekulatzea spekulatzaile txikiek eta bar e, ateratzen dutela etekina honetatik, ez? Eta, e, bus, Galdetuak garenok beti gara, pues langile klaseko sektorea kesta. Eta, bueno, are geiago pues sektari zapaldurak. Baina bai genuen honek bermatzen duen, o sea, eh, prozesu bermatzen duena eh jabego pribatua da eh, sistema kapitalistaren oinarrietako oinarritako bat. Ta bueno, eh estabaidu eta gero, era genuen pues, gure el buru estrategiko mugi, alorrean gutxienez, gero, E, beste eragile batzuekin batera do ba jartungo ditugu beste jorratuko ditugu beste zera batzuk e, problematika, eta baina bueno, txezitzen konkretuki, gure helburua izango zan e, jabrego kolektibo eta komunalaren eraikuntzan sakontzea, ez? Eta bueno, bitartean ere bai, ba e, behar ditugu langile klaseak behar dituen e, herramientak e, sortzea Baina wasalduta eh, erabaki genuen erabai gure jardunak bi norabide izango situ dela, es eh? alde atetik hori gure helburu estrategikoa lortzeko eh, eh aurrera emango ditugun ekintzak edo edo eh edo izango san edo bizitza berriaren eh, eraikitzea. horren oinarri izangosan jabetza kolektiboaren eh saco, bueno, jabetza kolektiboan sakontzea, azken finean eta bueno, pues, eh, horrez ere ezberdinak, kontenplatza ditugas, espropiazioak, eh, okupazioak edo, bueno, da nadalako. Eta beste bidea izango zen, klaro, hau lortu arte mm, langile klasearen egoera kaskartuz doaz, eta are gehiago bizi dugun krisiarekin. Hor e, duan, horregon horitzatik beste horra bidea izango zen, posizio eh, erlatibaren hobetzea edo, ez. Eba, sistemaren baitan, eh ba desjabetuentsako hobe hobe obet, obet, kontzak lortzea basicamente, bai? Torretako pues bi desberdinak eh erabiltsa kontemplatzen da bai, Laguntzak, eh, diru laguntzak lortzea edo dana dalakoa. Ba lokairu sozialak sustatzeko kanpaina geincluso a pizkabet orain momentuan pues eh imediatuak eh, egoera hobetzeko eh, neurriak, eskein en fin. Eta bueno, pues vi vídeo wen ustarpenean ustedugu eh, du dezakegula desakegula eta sortual dugula benetan eh langilek lasara auto antolatzek eh, antolatuta dagoen eh pues, sareak, sare herrikoiak, gauzo oso, osotarrak eta ber. Bueno, hau erabaki genuen, eta eh, gustiadue sela aurrera sanean mago genuen pentsatzen ari ginen galdako moduko herri batean eta bar eh pues hori coronavirusaren eh krisia ler tarasi lertu leher, sanean, ehs eta bueno ba gusti honek aprobaten jarri zituen genuzkagun plantamenduak, baina era berean ikusten dugu ba Christon, oza, justo lantzen ari ginen gai honekin eh Kriston Arasoak sortuko direla batez ere konfinamenduago egoera pasatuta hori da hurre ikusten duguna na eta pos gabiltsapuru bat moldatzen gure jarduna egoera berri honi momentu hori kanpaina jarri ditugu, jarri ditugu martxan apur bat kasuak lortzeko eta hori eh, horretan horretan gabiltsa oraintze berta kontua da Eh, ni arazoak orain etorriko direla, ez? Fiskat egoera apuru bat normalizatu baina pentsate hori 40 aldia amaitzen hasten denean, ez? Egongo dira pues, ondorio ekonomiko guztiak argiago husiko dira. Ta bueno, pos hori da orain prestate, prestatzen ari garena. Oso ondo. Ezinbesteko proiektua langileon interesak etxe bizitzaren bitartez bermatuak izateko. Eaz unelburu hauetetzen dituzuen, ondoan neukingo gaituzuen. Bueno, ni capitale ta virusak baiatzen bainederako prestatu duen irakurketa erakurriko dut. Urtero besela baiatzen leena helduda. Prieko asken egun eta gero. Aurten egoera esoikoan bizitza egokitu saio ordea, bakoitza beretxean, manifestaziorik, alerririk eta ikurrike eskaletan playo eta bealkoietan ez badan oski. Gila bete dara matza honek iran dituen fase ezberdinetan egoera eta bizipen ugari tik izan gara. Batetik, alderik positiboenean nienengo momentutik modu naturalean sortu diren ekartasun zareak eta mamituz joan diren elkarlaguntza dinamika ezberdinak. Bestalde, aginteri politikoek, esplotazioaren eta metaketaren logika osasun kolektiboekin talkar ikusi dutenean hartutako neurri ezegonkorrak eta arriskutsuak. Modu honetan, virus honen eta bere zabalpenaren inguran daukau informazioa opurra baliotuz guztion osasuna eta bizitza ausien jartzen duten erabakilatzak hartu dituzte. Danok lanera bidaltzea, segurtasun neurri horokortuen eskasiak gultzautako kakotzen arteo gomendio piloa, nikez Christianen gestiorako esarri den militarizazioa eta polieren eta armadaren zurititzaeen gabe. Gerozeta geriaagoa da egguntan bizi ditugu egora batzuk, dirru zabarne, luzeorako ukiko ditugu lagun artean. Hala ere, gure bizitzakan kasgora jarri duten zerbait erabaki erabat politikoak eta ekonomikoak dira. Horietako asko gainera ez dute justifikazio mediko edo sintifikorik, Hortaz, Viruzak undua gelditu du, baina kapitalaren gurpiaren gelditzea beti bezala, langile langileklazearen eta gizarteko sektore zaurgarriaren eko dugu. Horreisegatik errepikatzen digute komunikabideek, krisi honen kostu ekonomikoa zer nolako izango dan, kontzientziatu gaitezen ustez guztion ardura den hau betiko onganien eroiko dala. Infliktsio puntu batean gaude, Balder Benjaminek zioen benetako ondamena gauzak betiko leges jarritzea zala. Bada, Normaltasun horrek estalde egindakoan, ez da ritzekoa gure burua aldute ikuste. Osean ositalaren erdian urpilen ditugun, baliabideekin aurrera egin barko dugu. Badaude, bilabete hauek introspekzio ereik eta ariketa bate egiteko eota, denbora pasa moduen erabidi dutenak. ere bizarteratzeren esfera modu telematikoen kubiatzenari direnak, norberaren eta urkoaren ongizatea esentzeko aleginetan. Badaude ordea, beste bideo batzu, tamales guztion etxeetara heltzen direnak. Komunikabide hegemonikoetaz ari gara. Gobernuen irizpidei meien eginez, krisi sanitoriaren kudeaketan eta herralato interesatuaren eraikuntzan ikuntzan partaidetza aktiboa izan dute. Desinformazioa edatuz, baltsonen ganez jakintasuna eta estez egorek sortaraztindizkiguten sentimendu eta jaiarrerak altegarri eta dinterrenak sustatu dituzte. Likarrenganako demez fidantza, beldurra, elkartasuneza eta hor. Baita interpolizeal eta militarren legitimaziorako aukera probesten jakin ere hauen guztien erakustaldiak asken bazteotan aski soberan ikusi izan ditugu. Salbuspen egoerak, denuner rutinarekin amaitu du. Eta horrek, dakarren kontzientzia garatzeak horrezko bat suposa dezake gure existentzia sozialean agintzen duten botere dunentzat. Hauek, normaltasun berri batera eraman gaineko gaitu uste, itogarria eta gotxagarria dana, pixkanaka horiko tzatartuz. Poliziaren errepresioaren mila orpeiak bidezko eta berrezko tzatik uste. Komunikabidek botatako kontakizuna gure zenide, hausokide, lagunek bizitakoa, esandakoa eta usnartutakoa estaltzea. Gure etxek txiki, ilun eta bakarteagoetan egunak pasatzea honena dela siniestarazin. Agustia, momentu egokia behinelduta, turismo eta hostalaritzaren sektorek suposatzen duten lan prekarizatuaren zerbitzuek harinduan noski. Azken zinean, Gobernuak esaten diguna guretzako eta gainintzeontzako onena dela modua kritikoan siniste. Gainera dark egun krisiari aur egiteko modu bakarra elkartasuna da. Konfinamentduaren aitzakien bide sinposatuun diguten isolamendurekin apurtzea da. Gure egoera errotik aldatzeko dugun aukera eta bide bakarra. Konfinatuak egon daitezke baina ez isolatua. Albakoaren txirriña jo, eta etxean zelan dauden galdetzetik oso eta herri mailan uneelatzenak igarotzen aridi direrentzat kolektiboki istenbideak attze. Haun oski ezin da geratu laguntza soilan, baina momentu honetan, laguntza eskaintzan bere horretan badu in impuatu egoeraren egoeraen ezapak. Bertatek abiatu esanezingo ditugu sortu sistemari osotasunean kontrajartzen zizkion antolakuntza sosiaalizazio eta bizitzeko eredu berriak. Konfinamenduaren amaiera hurbil egon daitekela somatzen dugun egunotan, erri-serri sortutako elkartasun printza horiek ospotu barditugu. Hau daba gure mesua. Isolamendua purtuz batu gaiten zen. Batuz antolatu eta antolatuz borroka dezagun. Hirultzarako bidean soiliek aurkituko dugu nondu berrie bat, eraikitzeko aukera, eta bide hori gaurazten da. Maiatze den lehen konzinatu honetan, inoiz baino ardiago geratzen zaio gure existentzia, desha betu on existentzia, hiendarte kapitalistaren baitan errenta garritasunaren legean, baino, ez da posible. Gurekateen hotxa entzuten agarigaren horetan ez desagun ba, atzeregin. Unduko beharginok, batu baitezen. Hugu <totipasen> gureta, eutxi goiari. hasoaren amaierara heldu dago. Esker ikasko parte hartzailei euren denbora gaitik eta Irola irratiko kidei programa hau posible izateko baliabideak eskaintza gaitik. Mila esker bestaldean entzuten egon zareten guztion. Ogoratu saiiohau aurrerago entzunalko dela. Beraz, okupatuta egon direlako entzune ezin izan dutenak beste moment batean entzuteko aukera izango dute.. Ezarka adaberoak, kriziegoera honen aurrean modu batera edo bestera sufiltzen ari izareten guztioi. Animo eta gogo, jakin ezazue esaudetela bakarri. <mimiturua> Animoak baita ere, datorren ofentsibaren aurrean antolakuntzan eta borrokan izilikoa inakonstantziaz diarduten kide guztioi. Ez du guetxiko.